se analiza todo lo que se extrae del pozo. Hay algunos materiales que requieren una mayor complejidad, digamos, todo lo que es eh, sedimento, o sea, algún tipo de, de materia de suelo, digamos. Eso es analizado con las parándas que le estamos nosotros, con el camino, con la biología de la arqueología, y nos apoyamos en, en el agua, digamos. Mojamos el sedimento que se extrae para poder desarmarlo por, por completo y de esa forma sacarnos la duda de que hay algún material dentro de algún perroncito Fausto, a ver para para tener alguna certeza respecto de que algún resto pudiera corresponder a Daniel Solano estamos sí. hablando solamente de restos óseos, no de huesos en estos casos la verdad que los procesos de descomposición de los cuerpos humanos son muy variables digamos son muchos los factores que entran en juego para poder decir un cuerpo, después de eh, pasados 6 años y medio, 7 años, puede llegar a estar descompuesto su totalidad y de esa forma quedar solo los restos óseos o también quedar restos de lo que es eh, la parte blanda de nuestro cuerpo. Eh... Es muy, es muy arriesgado para nosotros poder decir si el cuerpo está en una o en otra condición. Claro, o sea que podrían encontrarte el resto, encontrarse restos humanos que no sean óseos necesariamente. Exactamente, nosotros estamos preparados para poder enfrentar una situación de esas características también. Y hay que llegar al metro 90, pues, al, al 90 metros creo que son, ¿no? 80, 80 son o las sea, declaraciones de los... O sea que estaría sí, sí. faltando 10, 12 metros para llegar al fondo del pozo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y hay algún cálculo de tiempo, Fausto, de cuánto cuánto se van a demorar en llegar hasta ese lugar? Mira, eh, los operarios tienen ir día a día, eh, porque las variables que van apareciendo en el trabajo son múltiples uh -huh. y es muy difícil poder aventurar un plazo. Nosotros tratamos de mantener la cautela, tratamos de acompañar mucho a la familia de Daniel, tratamos de ser lo, lo mejor paciente posible... Más que nada, considerando que para nosotros es un trabajo muy particular, porque en este caso no somos nosotros eh, los que retiramos el material que luego analizamos. Nosotros en cualquier otra intervención estaríamos excavando uh -huh. y el ritmo de alguna forma lo, lo impondríamos nosotros. Uh -huh. En este caso estamos suspeitados a los tiempos de una empresa que, que bueno tiene sus, sus complejidades y eso hace que no seamos nosotros los que podamos aventurar los tiempos, así que sí. hay que tener mucha paciencia para poder sí, estar es.